Pepe Sónicoa Querida Ane Zonicoa, mm -hmm. Después del fuego La champeta El tropicalismo de la pasada madeja El calor colombiano Pues hoy <ríe> Vamos a volver a una esencia De madeja Sónicoa ¿Cuál de todas? Bueno, este género esta, Sí, que este género que nos hemos inventado De mujeres melancólicas con punch Y le vamos a añadir Una subcategoría ¿Cuál? Lánguidez. <risa> Hoy vamos con un artista que ha viajado por ciudades por las que también nosotras sí. hemos vivido. ¿Las nombramos? Bilbao. Eh, sí. Madrid. Oviedo. <risa> y ninguna sale bien parada. No. Algo que le agradecemos. La culpa siempre la tienen las ciudades. Pero bueno, es verdad que es un artista que a Pepe y a mí nos ha acompañado mucho. Desde sus inicios. Sí. ¿Quién será será...? Mmm, ¿empezamos? Empezamos. Música en contexto. Yo no nací así, yo me fui haciendo así, poco a poco, año a año, me fui haciendo así. No debo sucumbir a esta manía mía de repetir lo que está probado que no me hace feliz. mujer, estoy en mis 40 y aquí sigo, sigo saliendo de gira. Bien. Tápame la espalda, mi amor. Que hace frío. Tolsa. y con todas vosotras hoy dedicamos nuestra madeja sonikoa a Chon, chon, chon, chon, tulsa. Yeah. Miren Iza. Yes. Artistaza que está detrás de este proyecto musical. Nacida en Onda Ribí, tiene en Madrid su sede de operaciones. Llegó a nuestras vidas con Solo me ha rozado, su primer álbum que sale en 2007. Que no nos hemos resistido a poner la canción que da nombre a este mm -hmm. álbum al principio, ¿ven ¿eh? eso, Nico? Yes. <risa> con ese disco recibe el abrazo generalizado de la crítica... Con reconocimientos que llegan incluso a la nominación al premio Nuevos Artistas en los Grammy Latino. Loca me deja esa nominación, <risa> loca. Después llegó Espera la Pálida, donde mantenía su espíritu folky y tendencia a la americana. Después dejó el proyecto prácticamente en standby durante uh -huh. más de cinco años para sorprendernos después con La Calma Chicha, donde se expandió por horizontes electrónicos muy bien recibidos por público y crítica. Sí, sí, y últimamente la creatividad de Miren está a tope y en estos dos últimos años y medio nos ha regalado tres discos. La ya mencionada Calma Chicha, la banda sonora de los exiliados románticos con la que ganó el premio biznaga de Plata en el Festival de Málaga y por último Centauros, quinto álbum donde sigue delicada, electrónica, lírica e intentando abandonar esa o ciertas zonas de confort. Me encantaría que dijeran eso de mí alguna vez. <risa> Pues una de esas zonas de confort, según ella misma menciona, es esa actitud lánguida marca de la casa. Anesónico ¿ Sónico, qué nos dice Miren? Cada una tenemos nuestros fantasmas, nuestros vicios. Yo sé que tengo una tendencia a la poca energía, a esa especie de languidez. Y me apetecía mucho darle más rock en general. Era una espinita que tenía de no acabar de plasmar esta energía que en realidad yo tengo. De... aceptar cada una la energía que tiene y, y, y sí y a por nuestros fantasmas y nuestros vicios bueno andamos deseosas de su nuevo álbum parece que se va a llamar ese éxtasis del que poco a poco ya nos ha ido regalando singles hmm. tres venenos, autorretrato y yo no nací así Repasada toda su discografía, en Madeja Sónicoa ¿eh? parece que tenemos diferentes discos favoritos. Sí, nos hubiera encantado recomendar solo uno, pero van a ser mm -hmm. dos. Por mi parte, yo os digo que la calma chicha... ¿A ti te gustó el cambio radical de Miriam? Es Miren, ¿eh? que eh, fue a unos horizontes que yo no me esperaba. Ya. Y gracias a ella yo también abandoné parte de mi languidez. Luego vuelto a ella. Ya, yo soy <risas> del disco más lánguido de ella, de Espera la Pálida. Igual era también momento mío, lánguido, melancólico. Pues echas estas recomendaciones Ahora vamos a citar a Pepa Bueno A ver, a ver Hora 25 Llega madejasónico Porque escribió un artículo El pasado 8 de marzo En el que citaba Unas palabras de Miren Según Miren, ella decía, las bandas musicales de mujeres consiguen mucho foco en sus inicios, pero esa atención dura muy poco. Es como si siguiera causando sorpresa que hay unas chicas con guitarra, bajo y batería, pero después a nadie le interesara cuál es su evolución, qué riesgos corren o qué territorios exploran. Esos mismos detalles sobre los que se llenan páginas y páginas mm. cuando se trata de bandas de chicos. Aunque ahí el talento pueda ser de mediocre para arriba. Pues queremos salirnos de esa tendencia de prestar atención sobre las artistas cuando empiezan y en la maneja de hoy discurriremos por los paisajes, colaboraciones, influencias y vínculos de nuestra mina. Vamos con una canción en la que Anesónico y yo sí que coincidimos como una de las más especiales de Tulsa. Vamos con Tulsa y los amantes du Pont Neuuf los amantes del. puente. Naurogeita Mazazpi y Ratian Madeja Sónicoa ¿Giramos del hilo a Nesónicoa? ¿Y dónde vamos? Pues vamos a una parada evidente, pero que queríamos que fuese una parada. Y solo parada. Yes. 2010, Sala Sol de Madrid, Cristina Rosenbinge y Miren Iza comienzan la gira Heinekel Music Selector. Cristina Rosenbinge por aquella época acababa de reeditar su álbum Tu Labio Superior y Mireniza andaba con su segundo álbum, Espera la Pálida, Hasta entonces, ambas artistas no habían colaborado juntas y, por lo que parece, tampoco se conocían mucho. Aunque, como ellas mismas dicen, tenían algunos colegas músicos en común. ¿Como quién, Pepe Sónico? Ah? Hay que quedarse con este nombre. Hablamos de Charlie Bautista. Lo conocemos. Hemos estado muy cerca de él musicazo muy presente en las giras de ambas generalmente tras los teclados y en general muy presente en la escena indie de ayer y de hoy sí, y en ese concierto que nombramos en la sala Sol aparecen las tres formando un triángulo en uno de esos jueves de conciertito en la sala Sol, en uno de esos jueves de tomamos la última pero no ay querida, veo que te vas a momentos anteriores esa nostalgia que te entra Ay, sí, es que fue mi, mi llegada a Madrid, es querido. Hmm. ¿Y qué decir de Cristina Rosenbinger? Pues bueno, es de esas artistas con una larga trayectoria que resulta difícil resumir. Música, composición, cine, performance... Entonces, un poco os vamos a derivar a ese libro que ha publicado... Se llama Debut, Cuadernos y Canciones, que es un cancionero donde narra su vida artística y personal. Uh -huh. Y os derivamos ahí, pero a la vez. Os eh. haremos un pequeño resumen de la trayectoria de Cristina. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos dejando Chas de Aparezco a tu lado, bueno, 1991. No puedo resistirme. <risa> que es cuando Cristina empieza su carrera en sanitario. Ajá. Uh -huh. Eh, bajo el nombre Cristina de los Subterráneos saca dos discos y de ahí... En 1994 conoce a Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Jazz, y entra en contacto con el undergroundismo neoyorquino. Se queda unos años allí, saca dos álbumes en inglés y en 2006 sale Continental 62. Que yo lo conocí con este álbum. Yo era de Cristina de los Subterráneos. Uh -huh. Y bueno, el nombre hace referencia al vuelo de Vuelta a Madrid, ¿eh? sí que incluye ya algunos temas en castellano. Verano fatal, Junta a chan, chan, de... chan, chan. <risa> Lo dices y me sale el resorte. Ya te veo, ya. Pues verano fatal, juntan a Nacho Vega. Eh... Y en 2008 sale Tu labio superior. Discazo aclamado por la crítica y público melodías pop, delicadeza, uy, delicadeza, delicadeza y melancolía. Para que saboreis este disco, os dejamos con Tu boca. Tu boca es mi perdición. <risa> <¡Ay>, Dios mío! <risa> que el primer acorde bien podría ser una canción de Tulsa, pero con un semitono un poquito más luminoso, quizás, ¿no? Que no es difícil. <risa> Cristina Rosenvinge. Tu boca. Tu boca. La luna se ha puesto roja Hay llamas en el altar Los obispos es antigua Me dan a excomulgar Y todo por este beso Que es la única verdad Iría hasta el mismo infierno Por medio a mí. Estúpidas despedidas No puedo decir que tú pocas es mi perdición Es que no lo ves Ah, oh, ah, oh. tu boca es mi perdición Es que no me crees Ah, oh, ah, oh. tu boca es mi perdición Quiero perderme Escribe un pasado nuevo Y olvida el futuro ya El cielo está en obras Nadie nos va a salvar Solo existe este beso Suave en la oscuridad Que no dura Perdi Enzun las piernas Y tiramos del hilo... Y seguimos tejiendo conexiones gracias a los músicos que acompañan a Tulsa en sus giras. Antes mencionábamos a Charlie Bautista, pero pues suele tener la agenda complicada. Este musicazo muy presente en la escena indie. Entonces no le queda otra miren que tirar de agenda. Uh -huh. Y a en Llama... Pues llama a Javier Carrasco, más conocido como Betacam. Se cambió a un nombre más artístico. Sí. <risa> un artista pluriempleado en el mundo de la música. Y este pluriempleo lo vemos en tantos otros artistas, pues cuando no se forma parte del Star System. Como él mismo se autodefine, un proletario de la música. Clase obrera que se busca las maneras de seguir vinculado profesionalmente a este mundo. En sus propias palabras nos dice... La clase media de la música está igual que la clase media de la vida real, hecha una mierda. El rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Y mientras tanto, muchas ratas estamos peleándonos por un pastel muy pequeño. Algo un poco triste. La verdad es que sí. La propia Tulsa reflexiona también sobre el éxito en el mundo de la música y la proyección que artistas, digamos, de ligas medias tienen en este ámbito. Mm, ella misma dice... Muchos amigos me han dicho que me he ido auto boicoteando un poco, que me he ido autofrenando porque a lo mejor me espanta la cosa de que haya algo que se me va un poco de las manos. Antes, cuando leíamos estas palabras hmm. de Miren, pues sí que nos resonaba. Sí, ¿no? Es también como ese auto boicoteo que seguramente también tiene un componente de género. Yo creo que sí. Hmm. Regresando a Betacamp, El vínculo con nuestra artista estambre empezó cuando Tulsa, a la que no conocía de nada, le contactó para que se uniera a su gira. Fue la primera vez que se vio tocando con gente con la que no tenía contacto y, como él dice, fue el punto de inflexión con el que ya me creí un poco músico de verdad. Además de las colaboraciones con Cosme Nadellaida o La bien querida Javier Carrasco Betacam ha formado parte de Templeton, su banda de colegas hmm. o de rusos blancos Pues de todas las bandas en las que está Javier Carrasco barra Betacam vamos a quedarnos con Templeton uh -huh. De esta banda Javier está especialmente orgulloso ¿Y qué vamos a escuchar en Anesónico? Pues vamos a escuchar Los Días de Templeton El día que te conocí Tenías el perdón sentaste junto a mí y me miraste a los ojos el día que te conocí nos fuimos juntas a casa y no pudimos che quando te vidi stavo a en contexto. Y tiramos del hilo… Imprescindible capítulo de Colaboraciones. ...como te gusta, ¿eh? Esta sección, casi. Ya, creo que sin casi, sección sin cortinilla. Bueno, pues ya hemos visto que Tulsa ha colaborado con Cristina Rosenbinge... ...pero que la lista es larga. Y agrupa a lo más interesante del panorama indie estatal Así es, mi querida. Desde el Star System a otros nombres menos conocidos por el gran público. Vamos a decir algunos nombres de la lista. Mm -hmm. Como, por ejemplo, Soel... Soel. Soel, que sepáis que nos íbamos a llamar así, nuestro nombre artístico, Pepe Zónico Ayane Zónica, Soel y Tulsa. Así es, pero bueno, menos mal que al final decidimos cambiar y al final lo de Soel y Tulsa ha quedado solo como la contraseña de nuestro blog. <risa> bueno, es lo que estamos diciendo aquí en las redes, ¿no? Ahora hay que cambiarla. Bumburí. Así es, Lady Blue... Ricardo Lezón de McEnroe... ...estos son los de la electrocumbia de Gecho... ...no, estos son más de champeta, <risa> Gecho Tarra... ...A Nari... ...llegará esta madeja y es lo que estamos escuchando ahora de fondo... ...también con Abraham Boba de León Benavente... ...Marty Perarnao de Mucho... ...y en esta lista también aparecen nombres menos conocidos... ...para el gran público como en esta siguiente parada... Hablamos de Alberto y García. Son una banda asturiana con cuatro álbumes ya a sus espaldas. Yo no les conocía esta esta madeja. Yo conocía la canción que vamos a presentar, pero al grupo no. Uh -huh. En su último disco tenemos a nuestra Mireniza en el tema que os vamos a poner, El Milagro. Una canción que nos lleva a ambientes fronterizos con claras referencias al folclore latinoamericano y un texto que nos ayuda a situarnos en esos universos que también nos suele visitar Tulsa. Vamos con Alberto y García, Tulsa en El Milagro.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 colaboración que habéis escuchado, acababa con esos versos de Y ya vendrá de nuevo el sol, pero va a ser que no, Pepe Sónico. Creo no que me dices, Sónica, que habíamos <risas> acabado en alto. ¿dónde nos llevas? ¿Qué descubrimiento underground nos traes hoy? Bueno, pues para cerrar la madeja de hoy bien arriba, os traemos una propuesta del undergroundismo rockero y de la experimentación sonora. Vamos a escuchar Frío. Frío. ...de Ainara Legardón. Toma, ya. <ríe> ambas, Miren y Ainara, nacidas en Euskadi... ...han vivido muchos años en Madrid... ...nutriéndose de la escena de allí. Ambas empezaron cantando en inglés... ...y luego se pasaron al castellano. Misma generación, no hemos descubierto... ...ninguna colaboración entre ellas... ...pero ambas han colaborado con diferentes artistas... ...y con uno que coinciden es con... ...Julio de la Rosa... En el disco Pequeños trastornos sin importancia de Julio de la Rosa, nuestra artista Stambre y Ainara colaboran poniendo sus voces. Pero hoy no vamos a hablar de Julio de la Rosa. Seguimos con Ainara. Sí. Ainara Legardón, guitarrista, vocalista y compositora. Como ella misma describe su trabajo, se desarrolla en el campo del rock, la improvisación y la música experimental. Alterna la creación musical con la docencia, ofreciendo formación relacionada con la autogestión cultural y sobre derechos de la propiedad intelectual. Como ella misma afirma, "Me especialicé en propiedad intelectual por pura necesidad como creadora. Cuanto más me gusta la música, más me alejada me siento de la industria musical". En esa necesidad de alejarse de la industria musical, en 2003, crea su propio sello discográfico, donde autoproduce sus trabajos. Mm, Súper interesante, Ainara Legardón. Hace poquito tuvimos el placer de escuchar y verla en esa conferencia performativa, que llama ella, Mixtape, relecturas de un proceso de rescate en el social choquia de Basauri. Y dice Ainara. Es un trabajo de arqueofonía en el que dialogo con mi propio archivo, reflexionando sobre música, memoria y tiempo, y donde reescucho y celebro la fragilidad que dota de fuerza a las tentativas. Bueno, por Dios. No, no es que, bueno, es sí, es brutal. Pues vamos a escucharla. Ainara Legardón, Frío. Por encima del temor. Tonight <laughs>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 Calling my name. Oñi adunnta. Ba ne hasonikoa. la frutería. Cómeme cinco piezas al día. Un par de peras rajas al día. Seremos cool, que no To the food, ba ba lu ma ba Gabón Luis Sónicoa, o debería decir Gran estrella de Madeja Sónicoa Gabón Pepe Sónicoa, ¿qué me dices? La estrella de la champeta y el reggaetón Y de la languidez extrema, ese soy yo <risa> Bueno, y Gabón A la Yes, allí donde estés Queremos saludar a la Yes Que, eh, bueno, pues queremos Agradecerle que es quien nos recomendó Este cancionero, Brotecitos Nuestras canciones Una amiga argentina que reside en Chiapas La Yes Sónicoa Bueno, pues vamos con este segundo Tutti Frutti que queremos dedicar a nuestras canciones. Porque en anteriores episodios, Tutti Frutti ya nos avanzó de qué iba este primer cancionero trans. Previously in Tutti Frutti. <risa> Ponnos un poco en sintonía. Noviembre de 2020, en plena pandemia, pandemia. Suzy Sock. Que yo sí que me escuché el anterior programa y os puedo decir que Sushi Shock, artista polifacética, música, actriz y sobre todo escritora. Y Javiera Fantín, miembro de Bife junto a Ivo Colona, convocan a 20 artistas trans, travestis y no binarias de todo el país. Sábado a sábado, mediante dos talleres virtuales... Viva Yichi. Han trabajado colectivamente en la construcción de las canciones. 10 de ellas, coordinadas por Sushi Shock, componen 10 letras a las que las otras diez... Coordinadas por Javiera, les pondrán música. Y la cosa salió estupendamente. maravilloso En marzo, ya de este año, se presenta este primer cancionero trans, bajo el título que ya conocéis brotecitos nuestras canciones en el espacio Kirchner que debe ser bastante importante en Buenos Aires por lo que nos cuentan y si la semana pasada presentábamos a Susi y a Javiera, vamos a rescatar una frase para enlazar de Susi para enlazar con el Tutti Frut anterior y pasar a presentar a les artistes de este cancionero porque ahora sí ahora que me quedé con las ganas en el anterior ahora sí vamos a conocer las canciones que se gestaron tras esos talleres de estas dos grandes artistas Bueno, pepe sónica ¿nos recitas esta alegato este alegato de sushi sock bueno para mí recitar a sushi so es un es fuerte ¿eh? cada vez la admiro más pero lo voy a hacer con mucho más gusto si aesónico nos pone de fondo esas coplas del valle compuestas por lorena carpanchay y con música de fermi Y shock. Nosotras, las personas trans, necesitamos la oportunidad de crecer en un espacio gigante como el Centro Cultural Kirchner. No alcanza que el cupo trans sea llamarnos cuando todavía no estamos preparadas, cuando el oficio apenas está verdecito en la comunidad. La mayoría aún está fuera de todo, la mayoría en la calle y en estado crítico. Pensé en todas las generaciones de artistas travestis trans, que tienen que crecer cobijadas en un espacio gigante como este. Necesitamos toda la estructura, todas las posibilidades. Pues con este alegato de Susi Soca, no conformarse con las migajas, sino asentarse, pensar políticas culturales para la inclusión travesti y trans, vamos a conocer algunas canciones y artistas de Brotecitos, nuestras canciones. Bueno, pues había 10 querido Luis Onicoa. Ha sido súper difícil elegirlas. Bueno, pues más que nada entonces vamos a recomendar el vídeo de YouTube. Brotecitos, nuestras canciones. Total. Y hay que cada quien elija su favorita. Vamos con sí, las nuestras. En el vídeo podéis ver cómo aparecen las eh, personas que han creado la letra y música de cada canción y luego la cantan. Entonces, pues para mí ha sido muy emocionante. Me han puesto los pelos de punta porque por un lado... Transmiten un posicionamiento súper firme y a la vez luego en las canciones la cantan con un amor, con una ternura. Hay muchos abrazos. Se nota que está Sushi Shock detrás con sí, esos abrazos. Sí, creando... Pues yo creo que sí, es que se nota que es un espacio de seguridad y un espacio de cuidados. Y pues es que se lo emana, lo emana. Bueno, y ese nombre de Brotecitos, sin adelantarnos mucho, al final le habla a unas infancias que quieren que sean... Libres. La idea termina marcando el proyecto en ese hablarla a la infancia y veremos que hay canciones para dormir, para soñar, para despertar. Total. Total. Y bueno, vamos a ir presentando eh, algunas de estas canciones. Como no podemos poner todas las canciones completas, vamos a aprovechar de fondo, como hemos hecho con Coplas del Valle, para poner otra canción de fondo. En este caso, La leyenda nunca contada. Y atentas al autoloop que se marca Ire paz al comienzo de esta canción. Vamos con ella. Pues con esta leyenda nunca contada de fondo, vamos a presentar uno de los dos temas completos que, que queremos poneros. ¡Vamos, mi niña! Sabéis que siempre hay una pareja detrás de cada canción y en este caso la letra está compuesta por Lola bajan y la música por Tommy Yankafil. Vamos a presentar a Lola bajan Se define como artista polifacética reivindicadora de coplas norteñas, cantaora y en sus propias palabras, lo que haga falta para expresar lo que siento. ¡Hable cuenta como nunca antes había escrito una canción, sí relatos y otras cosas con otra estructura, pero no eh, letras para una canción. Y esta es parte de la magia que hay también detrás de la propuesta que nos hacen, porque hay autores que llevan componiendo 10 años y otros que compusieron canciones por primera vez para este cancionero. Y bueno, sabéis nuestra afición por recitar versos, así que vamos a, a echar aquí algunos, Pepe Sónicoa. Pobre mi niña, no quiero que se vuelva a repetir aquella que alguna vez fui yo. Al mundo que aborrezco te han traído sin mucho más pensar. Pobre mi niña, que no te quiten el espejo ni la ropa que deseas, que no te borren la ilusión. Te marcarán dos caminos, libera el tercero, el que tú quieras. No necesitas la inclusión, la madre tierra es tu guía y los latidos de tu corazón. Vamos mi niña, no hay aprobación más que la propia... ¿Qué es la que importa? Bueno, pues con estos versos eh, se encontró Tomás Yancafil para ponerle música a esta canción que vamos a escuchar dentro de poco. Nos cuenta Tomás cómo eh, tampoco había hecho nunca canciones para letras de, de otras personas y eso también fue, fue todo un reto. Eh, eligió ponerle como música un guainito un, El guainito es un, un género musical de Perú, Bolivia, Norte Argentina, Chile Y Tomás nos cuenta como siempre en su casa Desde bien pequeño sabe, la música que ha inundado todo ha sido el folclore Él Recuerda los domingos en su casa con música folclórica Y como parte de su cancionero de lo que cantaba desde pequeño es esto ¿no? y, y es muy bonito en la, el, el vídeo que os hemos recomendado Como en un momento dice, que se imagina cómo hubiera sido su infancia si dentro de su repertorio estuviera esta canción, Vamos, mi niña, y piensa pues que hubiera sido más hermoso. Pues esta canción ya está creada, así que es posible que haya más infancias hermosas gracias a esta canción. Os la vamos a compartir, Vamos, mi niña, de Lola Baján y Tomás Yancafil. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? No vine a llorarte mi lamento, vine a discutir la política, que no es tuya ni mía, sino que está siendo entre nosotras, basta. Escuchamos de fondo tango para abortar, con letra de Ese Negro Montenegro y música de Roma Roldán. Ya no sabemos qué hacer para animaros a ver el vídeo <risa> completo. Por favor, si queréis emocionaros... Bueno, y vamos con Brotecitos, que es la canción que da nombre al, al proyecto. Vamos a presentarla. En este caso, la pareja de artistas está conformada por Morena García... Y Valen Boneto. More García pensó esta canción como una canción de cuna, como una canción para cunar a, a la comunidad travesti, a eso que ella llama la nación traba. Y como dice ella, los mismos brazos que acunan bajo la percepción de heterosexualidad terminan siendo los que nos sacan de los hogares. Vamos a repetir esta frase. Repítemela. Los mismos brazos que acunan bajo la percepción de heterosexualidad terminan siendo los que nos sacan de los hogares. Bárbara, ¿eh? Como dice Valen, fue muy fuerte recibir la letra, fue recibir un mimo. Nosotros ahora mismo recibimos una frase y ya nos quedamos impactades. Fue un desafío, el amor le dijo. Yo quiero que esta sea la canción de cuna que me hubiera cantado a mí. Y Valen pensó. ¿Y por qué en una canción de cuna una canción de cuna no puede ser una canción para despertar? Que ese sueño, ese dormir tranquilo y libre sea para despertar. Eligió un chamamé para darle música a esa letra porque el folclore tiene algo muy de colectivo. Así que lo pensó como una forma de cantarle una canción de cuna al amor, ¿eh? Pequeño paréntesis para explicar que es un chamamé, forma de expresión artística marcada por elementos guaraníes, afroamericanos y europeos y lo definen en muchos sitios como un baile de abrazo cercano donde quienes bailan se abrazan pecho con pecho, mejilla con mejilla, bueno y no seguimos. Yo he bailado chamamé. <risa> si esto es así igual también. <risa> bueno, Pepe Zónico a bertsolari. Pues claro, si damos importancia normalmente a los versos, pues aquí con la importancia que les han dado ellos, pues con más razón. Vamos ahí. Hmm. Duerme bocadito de rope, que el sol no tardará en llegar pa quemar con sus labios el monte de lo normal. Duerme y sueña con historias que siempre estarán mecidas por su memoria, para espantar tanto mal. Alguien te va a cantar tu cancioncita para despertar. En estos telares cantados, sin celestes ni rosas, se atrapan sueños posibles donde anidan mariposas. Y bueno, pues antes de escuchar este temazo, que es Brotecitos, esta canción de cuna que podéis poner a las más pequeñas, los más pequeños, las más pequeñas, vamos a mencionar a los 20 artistas que forman parte de este cancionero, ya que no hemos podido presentar a todos Así que como homenaje y visibilización vamos a mencionar los nombres y después os dejamos con, con esta canción. Susi Shock. Javiera Fantín. Morena García. Valen Boneto. Valen Boneto. Carla Morales Ríos La Ladiki ese Negro Montenegro Roma Roldán Ayelen Becker Luchi de Gindelfeld Michelle Vargas Lobos Irepaz Nadia Jazmín del Rosario Zúñiga Sánchez Lele Lola Baján Tomi Yancafil Gaita Nil Julián Chacón Michelle Lacroix Leo Azul Lorena Carpanchay y Ferny Pues os dejamos con este regalito. Hemos tomado el testigo que nos lanzaba Sushi Sock. Os y... dejamos con brotecitos de More García y vale Boneto y como dice Sushi Sock, este ha sido nuestro brotecito. ¿Cuál es el vuestro? <risa> A sueños posibles son danidan mariposa Sueño dulce de un mañana cancióncita pa ti retoño de esperanza gurí wa inclui Cancioncita pa' despertar En estos telares Cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles Donde aninan mariposa Sueño dulce de un mañana Cancioncita pa' ti, pa' ti. Retoño de esperanza, guachín, cría con un Retoño de esperanza, retoño de esperanza, guachín, retoño de esperanza, guachín, guau, ¡Ay! ¿No da? Placeres culpables Esa canción que no reconocerías en tu primera cita Esa canción que juntas a tu colectivo Un espacio de confianza en Madeja Sónico A Si quieres hablar con Pepe Sónico pulsa 1. Hanez Sónicoarekin txegin nahi baduzu, zakatu bi. Si vous voulez parler avec lui Sónico A, 3. Placeres culpables! Gabón, nor daukagu telefonoaren beste aldean? Ba, anot. Anot. anot. Anot, ba, bai. Gabor Anot, Gabon. ongietorria Loro, laroguita masazpiratira, Madejas bai. Sonicora, Sekzio Humilionetara. Bai. Eta la gau... Dostoso, la honate que esan Bai? Bai, Bai, eh? Baitxugot, baitxugot, baitxugot, baitxugot. Oso ando. Zu, entzutu zuia programa? Bai, baitxugot. Bai, baitxugot. Bai. Bai, eh? bai. hmm. Eta gauro animatu zara onartzen zure placer kulpable? Bai, baitxugot kosteko onartzea. Ocurrido dígote, hola, elagún bate contesten, bera de hito gala tose divertido de alatorieta, ni diseñete da. da Ocurrido dígote, pum, bate, claro. Eta, agian, antes de desvelar ah, el placer culpable, vale. ¿se momentutan entzutenduzu bah. este placer culpable entzunduzu, dantzatu duzu? Es, a ver, es que la cosa es, or, ikus, jakichanduzun en ordan, Claro, la única bestia que esto es que que en bucle. Porque daos harrich el de en bucle. Ah, ¿vai? Claro, compra que tienes al autobusien, el do... Da, no, a que es re... algo o sea, Bueno, al momento en batén, machaque de los cuenagas. De verdad, daos igual, esto suele dicen casurik. no sé por qué, da aquí su estribillo, ¿eh, vai. Hombre o mujer o no binario. Bueno, resumiendo hombre, vamos a decir. Pero bueno, o sea... Vamos. O sondo. Va, yo que sé, sin darle más vueltas, igual ya. Es mala dos venga, va, y es pista bat. Vera super eh, como exponente va de baladista fake. Baladista fake. Pero mañana suq jarri dio baladista fake, vale, baladista fake. Bien, empieza vale. a sonar bien. Sí. <ríe> <ríe> ya, estoy, vale, ya está. <ríe> Bueno, pues venga ya esa balada y, de... ¿Y qué ten, de, ten, ten, de tiro, eh, Nordán... Bueno, ves tú? Nevaus, sabes tú? Vamos, güe, encantados en la 97. A ver, estribillo, a favor, tenaza, por ver. ¿Vay? Micrófona, todo tuyo. Bye. Todo tuyo. A ver, está que te agarra suki, igual, Nordán. Vaya, no es su... Es, Esta es, a bestís a uno, no. Estribillo, ya da como... Eh... Me levanté una mañana... Tu melodía un sonaba Me vestí de traje Y luego en el parque Arranqué una flor Pero me quedé dormido Al llegar a tu estación <risa> Me encantó soñar <risa> contigo okay. Uy, la cosa, Ay, pues yo no sé quién es No sé quién es el baladista fake tú, <risa> a, a, a L e, Alexu, e, vago, vago a, L, e, Madre X, mía, vago. madre mía Nos van a echar de la 97 <risa> Bueno, va Ni gusto duta bestión en Segundo, chuna y cocho, y eh, va, Mañana, ¿no hay cocheo? ¿Has dicho? Va, no, la coan El dicho sana Pero que... va, que ya Nos has dejado Locas en el programa Va, es que riquezco anot <risa> Va, sueri Va,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 He dormido y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie, tan solo estaba yo